Un director mío siempre me decía que no se recibía un alto cargo dándole bofetadas. Siempre había que ofrecerle un periodo de gracia. Por eso, y por merecimientos propios, hoy quiero dar la enhorabuena a Paz Esteban, la nueva directora del CNI. Con los que quiero tirar de la manta es con mucha gente que a raíz de su nombramiento ha repetido tópicos que no se corresponden con la realidad. El primero es que algunos se han congratulado de que al fin, eureka, requete cáspita, una mujer manda el servicio secreto. Partiendo de que ese hecho es cierto, hay que decir que la igualdad entre sexos ya lleva tiempo asentada en el CNI, mucho antes que en la mayor parte de las grandes empresas. Y se lo debemos a Emilio Alonso Manglano, el director del entonces CESID tras el golpe de estado del 23F, que al llegar se encontró un servicio militar y con dos narices, por no mencionar sus atributos varoniles, que en esta afirmación encajaban perfectamente, empezó a contratar mujeres con una gran oposición interna. Mujeres que destacaran por hablar un idioma extranjero, condición escasa dentro de la casa. Casi, casi, daba igual la carrera que hubieran estudiado. Paz es licenciada en filosofía y letras, algo poco relacionado con el espionaje. Tenían que ser jóvenes y con relaciones militares, que entonces aportaba seguridad las secretarias generales del CNI que han copado el puesto hasta el momento como Vilanova, Sánchez o la propia Esteban ya habían llegado a lo máximo en su carrera la ley establece que ese puesto número dos, del CNI está reservado para un funcionario de dentro eso suponía Así era el espíritu, que el director debía ser alguien de fuera, ajeno a la contaminación de la carrera de espía, ajeno a las luchas internas y, atención, ajeno a las conspiraciones que muchas veces se han producido en algunos servicios de inteligencia para intentar actuar al margen de los intereses del gobierno. En contra de algunas filtraciones interesadas, Paz Esteban no ha ocupado grandes destinos en el extranjero. Ha hecho toda su carrera, ...cerca de 40 años... ...en la sede central del CNI... ...tampoco es imprescindible... ...haber sido agente de calle para ser director... ...las cualidades son otras... ...dentro del CNI... ...nunca llueve a gusto de todos... ...la vieja pelea entre civiles y militares... ...normalmente ganada por los uniformados... ...ha hecho que muchos consideren... ...que había agentes... ...mucho mejor preparados para el puesto... ...opinión no compartida por el sector civil... ...que confía en que una de las suyas ponga énfasis... ...en esa igualdad que está cerca de ser conseguida. La ventaja para Paz Esteban es que su jefa política... ...la ministra de Defensa... ...ha peleado por ella para darle un puesto. Una confianza imprescindible para llegar a buen puerto... ...siempre y cuando la ministra... ...como algunos de sus antecesores... ...no la pida en cargos que no sean competencia... ...de un servicio de inteligencia del Estado. No hace falta Bruno y Silvia explicar a quien cargos me refiero Paz Esteban es la nueva directora del Centro Nacional de Inteligencia la protagonista de esta noche con Fernando Rada en Tirar de la Manta Fernando, gracias Un abrazote. y el martes nos vemos el martes en, en el FNAC de Callao chao